¡Hola! ¿Cómo están todos el día, noche de hoy? Espero que estén muy bien. Nos reunimos para hablar de algo súper interesante, algo que tiene que ver de hecho con esta energía de inicio de año. Porque muchas veces ponemos unas metas muy interesantes y de repente viene su fiel compañero el autosabotaje. ¿Qué, ¿Qué es el autosabotaje? ¿Cómo podemos empezar a trabajar mejor con este tema y de ser posible no caer tan seguido? ¿Qué opinas, Didier? Muy bien, el tema de hoy es muy interesante porque vamos a hablar acerca uh -huh. del autosabotaje. Es un tema que escuchamos continuamente y que es muy repetitivo, incluso en terapia, en sesiones, en pláticas con amigos, con la familia... Y todo el mundo te dice, te estás autosaboteando, pero ¿cuál es la causa raíz del autosabotaje? ¿Y qué sucede en este proceso? Mucho del autosabotaje tiene que ver con tu contexto social, tu contexto familiar, incluso un contexto de pareja. Con las personas que te rodeas y en el ambiente donde te encuentras, ahí está la causa, incluso en... En experiencias de la infancia relacionadas con la familia. ¿Y qué es el autosabotaje? El autosabotaje es una acción que hacen las personas, los seres humanos, que hacemos en algún momento de nuestra vida. Cuando el éxito llega a nosotros, cuando las oportunidades llegan a nosotros, cuando los proyectos, cuando las metas, cuando tenemos algo valioso que se hace presente para contribuirnos, ahí... Nosotros somos los que elegimos y decidimos decir que no a esas grandes oportunidades y en el fondo tenemos mucho miedo. ¿Tú qué opinas respecto al miedo? Ay, es un compañero muy divertido, un rumi. <risa> ¿Qué pasa co con este miedo? Precisamente el miedo es como todo una herramienta que nos permite tomar decisiones en base a análisis de riesgo. El miedo en sí no es un enemigo sino un aliado. Es decir, cuando tenemos el autosabotaje es porque no creemos que tengamos la capacidad, el tiempo, la inteligencia, este, incluso hasta casi casi el color de calzones adecuado para poder lograr este objetivo. Entonces, partiendo de, de que es un miedo, tenemos que analizar qué qué me quiere advertir este miedo. Por ejemplo, tú quieres eh Ganar la lotería, vamos a poner algo muy exagerado, pero tienes miedo de sí tener ese dinero, ¿por qué? Porque vienen problemas este con la familia, perdemos amistades, hay temas de drogas, hay temas incluso de delincuencia organizada. Hay que ser realistas, en cuestión a que el miedo nos avisa de algo que nos puede pasar. ¿Cómo trabajar con esto? Precisamente ver, ok, suponiendo que sí te pasa todo eso, ¿y ahora qué? ¿Qué? ¿Cuáles son tus herramientas para que puedas salir de esa situación? Porque mucho eh, del autosabotaje es, entonces mejor no lo hago, para pues ya no tengo esos problemas. Pero esos problemas son imaginarios. <risa> o sea, no te ha pasado nada de lo que estás pensando que te puede pasar. Incluso puede ser que ven, venimos de una situación dolorosa de eh, algo del pasado, una situación que podremos hablar de algún trauma, ya sea tuyo, de algún familiar, de algún amigo que le pasó lo mismo, entonces pues obviamente lo quieres evitar. De ahí viene la raíz o la, la causa del autosabotaje, el evitarte un dolor, un fracaso, una frustración a futuro, sea real o incluso viable o no. O sea creada por tu propia mente, no porque muchas veces no tiene fundamento y eh, solamente nos contamos historias para no tener el éxito que realmente merecemos o queremos un punto importante es y que también ya está muy utilizado el no creer en ti para poder lograr tus proyectos y ese no creer en ti implica complejos de inferioridad implica creencias limitantes por parte, eh, arraigadas por parte de la familia tu sistema transgeneracional, tu círculo de amistades Implica a tu pareja, implica a tus socios, implica a tus amigos. Estamos absorbiendo información de las personas de las que nos rodeamos y muchas veces esa información no nos permite avanzar o crecer. Y otras veces somos nosotros mismos porque no tenemos congruencia entre lo que queremos y lo que vamos a hacer y no sabemos para dónde ir. Entonces, cuando la oportunidad llega, no sabemos cómo aprovecharla porque no tenemos esa visión o incluso no la vemos. Algo que es muy interesante hablar del autosabotaje es lo que estás diciendo, de repente, yo te juro por Dios que quiero ganarme la lotería, pero en congruencia ni siquiera sé dónde venden los tickets, ni siquiera sé que es una lotería, ni siquiera eh, conozco los tipos que hay, ni nada, o sea, solamente es algo que tengo en mi cabeza, pero no llevo a concretarlo. O, por ejemplo, quiero comprar un carro pero ni siquiera me paro en una agencia o lo busco en Facebook o en las diferentes fuentes que hay entonces también aquí es importante que puedan darse el tiempo de actuar conforme a lo que ustedes quieren quizás ustedes no tienen ahorita el dinero para comprar un carro y ay no, qué vergüenza, imagínate ir a, a una agencia o sabes que quiero hacer un evento en la fila ay no, imagínate paso por ahí en camión, qué vergüenza ¿de qué estás hablando? O sea, estás nuevamente en un tema totalmente mental. Tú podrías ir a, a pararte y preguntar simplemente por lo que tú quieres. o Literal, como curiosidad. Dicen que por preguntar no cobran, así es que puedes preguntar y empezar a acercarte un pasito más a, a ese sueño que quieres hacer. Y cuando lo logres, te vas a dar cuenta que esa, esa idea que tenía repetitiva de autosabotaje no tenía sentido. Porque eh, hay personas que ahorita lo podemos decir muy sencillo, eh, sí pues hazlo, pero podemos hablar de temas de ataques de pánico, eh, insomnio, ataques de ansiedad y cada persona claro que se conoce y sabe cómo cómo se pone con algún éxito o algún fracaso. Entonces también aquí es importante lo que les hemos dicho todo toda la que Kelar, cada vez que nos reunimos en este espacio, conócete, conócete y empieza a trabajar en ti. Puede ser que a ti te dé un terror horrible ir a preguntar a la tienda cuánto cuesta tal cosa. porque no le preguntas a otra persona? ¿Por qué no lo busques en internet? Hay mil maneras, solo tienes que encontrar la tuya para que puedas empezar a trabajar y a desarrollarte y a cumplir todos tus sueños. No permitas que un autosabotaje mal guiado, porque acuérdense que todo lo que es un miedo, es una herramienta que te va a ayudar, no es este para que no hagas nada, sino es para que lo hagas con cuidado, con prevención con planeación, para que lo puedas realizar, y en caso de que lo hagas así a la brava, ese miedo te va a decir algo puede ser que no salga bien, ¿qué? pues tú lo vas a averiguar, porque antes de que el autosabotaje ya te diga, ¡no! tú ya lo hiciste entonces, eh, son herramientas realmente véanlo así nadie Y nada, ninguna emoción es negativa al 100%. No significa que tú tengas algo malo o que nadie lo sienta, que todos seamos valientes menos tú. Claro que no, todos tenemos miedos e inseguridades. El, la cuestión clave aquí es ¿qué hacemos con eso? Exacto, y el miedo es un recurso de supervivencia, es un recurso natural, lo tenemos por instinto. El ser humano ha tenido miedo desde que apareció en la tierra, así que... El miedo también es un maestro, es alguien que te protege, es alguien que te que te defiende incluso porque el miedo, su principal objetivo es preservar la vida, preservar la, la biología, que tu biología esté bien y que te encuentres bien. Sin embargo, este miedo tú lo puedes hacer tu aliado, tu compañero, tu, tu socio de vida, incluso tu motor para que te impulse a lograr lo que realmente deseas. El miedo muchas veces te va a salvar de situaciones que sí te pueden provocar algo negativo. Sin embargo, hay que partir desde la visión de que todos los eventos son neutros y que tienen aprendizajes para nosotros. Mencionaste un punto muy importante que es conocerte a ti mismo y creo que es la base primordial para que tú puedas emprender un plan que te permita concretar y materializar tus sueños, si no te conoces, si no sabes cómo eres, si no sabes cómo reaccionas ante el estrés, ante, ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la presión, si no sabes qué deseas para tu vida, cuáles son tus gustos, tus pasiones, tus motivaciones, qué te mueve, definitivamente no vas a tener ese crecimiento que tú deseas, porque simple y sencillamente estás perdido en la nada y... No tienes la iniciativa o estás en modo supervivencia o estás en el modo de solo mantener tu cuerpo biológico, físico y tus necesidades básicas, pero no hay un motor que te permita continuar en tu vida, que también ese sería otro factor, que es el factor de la motivación para hacer las cosas y lograr materializar tus sueños y evitar el autosabotaje. Pero el autosabotaje está 100% prácticamente basado en los miedos. Algo muy importante que mencionaste, la supervivencia. Atención, aquí si sí es como un, no un foco rojo, es como un planeta rojo que tenemos que tener en claro. ¿En qué momento de tu vida estás? ¿Estás sobreviviendo a temas económicos de que apenas te alcanza para la renta, para tu comida, para tu transporte? Las necesidades básicas, aquí no vamos a meter Netflix ni nada así, ¿ok? Si estás en ese punto de tu vida, estás modo automático, para sobrevivir, o sea, aquí no podemos hablar de, ay, es que ahorra y es que cómprate esto, no, porque tus necesidades básicas están en riesgo entonces, primero es, tienes que tener como que tu vida salvo, o sea, para eso es está esta, esta conciencia que tenemos, después de eso, es una vez que yo tengo mi día a día, mi semana, mi mes como tú te estás administrando empezar a ver qué puedo hacer fuera de para poder generar algo más para ahora sí cumplir ese sueño y no permitir que, que el autosabotaje en cuestión económica, en cuestión tiempo, en cuestión salud, sea justificado por esta sensación constante de supervivencia, porque el autosabotaje no es mentira al 100%, tiene una verdad y por esa verdad te detienes, es decir, no es que si me gasto esto ya no tengo para el camión, ya no tengo para comer, mi pregunta es, realmente es así o solamente estás haciendo las cosas más grandes digamos que tú comes te voy a exagerar una cantidad con 500 pesos el desayuno 500 pesos la comida y 500 pesos la cena realmente no podrías bajar a 400 realmente no podrías hacer alguna alianza para poder generarlo de otra manera no te dejo estas ideas en mente porque durante la pandemia mucha gente se puso en modo sobrevivencia aunque no había necesidad. Decían, es que yo si no trabajo hoy, eh, no como. Y era como, ¿por qué se te cierra la boca? No tienes, o sea, yo, siéndoles honestas, soy medio radical. Sí, sí, lo siento, lo Análisis siento. radicales. Sí, una disculpa para las personas que, que no tienen mi imaginación, pero yo decía hay una película de terror donde se le cierra la boca y se les hace de piel y yo, ¿será? o dije, ¿realmente será esa gente que abre la puerta de su casa y no tiene como ni siquiera un vaso de agua, o sea, como que la cocina la tiene de adorno o, o sea, me, me llegan muchas imágenes a la cabeza porque soy muy literal entonces, yo te invito a que te salgas de esa idea de no puedo más bien ubícate en dónde estás o sea, quizás en este justo momento no puedo, pero voy a hacer algo para así poderlo poderlo hacer. O sea, aquí lo que queremos uh, transmitirles a ustedes es que sí se puede. Solamente es planeando, analizando muy bien tu realidad y nuevamente no te compares porque tu realidad, aunque sea el vecino que vives donde mismo, trabaja donde mismo, se casó con una persona muy parecida, digamos son son hasta cuñados, ¿no? No tiene tu misma vida aunque se diga lo mismo no es no es la misma vida ni las mismas herramientas que tienen para la vida. Entonces, el autosabotaje también viene de compararte con personas que tú idealizas. Y si sí, no es que estés enamorado o estés muerto de envidia de la persona, algo de ese esa persona, ese estilo de vida, algo a ti te causa ruido, para bien o para mal. Podemos hablar de una admiración, una idealización o una envidia o incluso odio. Entonces, o fanatismo. O fanatismo, sí, porque, o sea, yo soy fan aquí del hermano Didier, pero pero me controlo porque digo, a ver, estás en vivo, tranquila. Sí puede llegar a caer en un fanatismo. Eh, también eso es importante preguntarte, ¿en quién, ¿en quién estás basando tus ideas de éxito y cuáles son tus ideas de éxito para ti? Analizar mucho de lo que vemos en redes sociales o de la vida de personas que... Socialmente coinciden con el modelo de éxito que nuestro sistema capitalista nos pide Realmente viven en un mundo de fantasía e ilusiones Porque en la realidad es otra cosa muy diferente Muy muy diferente Cuando tú los conoces en persona Cuando ves su comportamiento Cuando ves cómo es su estilo de vida Su estilo de, de gastar los recursos Te das cuenta que es otro mundo totalmente diferente Ahora bien el miedo también, que, que es la base primordial del autosabotaje, muchas veces te puede paralizar y lo puedes llevar hasta el factor físico y somatizarlo. Te puede dar ataques de ansiedad, ataques de pánico, te puedes quedar paralizado. El miedo hace que te duela la cabeza, hace que te duela el estómago, que incluso tus pies no se puedan mover, que tengas dolor de huesos. Diferentes síntomas físicos que te provoca el miedo porque el miedo tiene el factor o el el objetivo de detenerte para que tú no hagas esa acción que tú crees en tu mente que te va a causar un daño y muchas veces el miedo se lleva hasta el extremo y te puede causar situaciones difíciles o complicadas en tu vida incluso inhabilitarte para que seas socialmente responsable y, y que tú navegues en esta, en esta sociedad y que socialices, te puede limitar hasta en ese punto Ahí es muy importante si tú estás en esa en esa situación yo te recomendaría que Empieces a buscar apoyo, una red de apoyo, es básico para todos los seres humanos. Si tú no tienes alguna persona que te pueda apoyar físicamente, hay redes de apoyo digitales, hay redes este, de terapeutas incluso que te pueden ayudar para que tú empieces a conectar con la vida. Porque algo muy importante, cuando nos empezamos a aislar de lo que sea, o sea, entrar en cualquier extremo ya sabemos que trae un problema. Empiezas a desconectarte de la vida. La vida es tan variada tan rara, tan loca, tan bonita, tan fea. Todo, todo, todo lo que existe y se pueda describir, lo tiene la vida. Entonces, ni te puedes quedar en todo es bello y maravilloso, ni en todo es oscuro, porque realmente te estás perdiendo de todo lo que hay en medio, y es muchísimo. Entonces, aprender a conectarte con la vida a partir de lo que es. Sí, quizás a mí no me gustan los conejos porque me dan alergia, pero quizás a una persona le dio tanta felicidad tener un conejo que le salvó la vida. O sea, también entender que mi miedo tiene una razón mía, pero no no lo tienen los demás. E incluso que los demás de repente no puedan entender tu miedo, es es por ejemplo que les suene ilógico, pero también ellos tienen miedos ilógicos desde tu punto de vista. Entonces, el aprender a canalizar, por ejemplo, de decir, "Sabes que yo no puedo hablar en público." ¿Por qué? ¿Quién te cayó quién dijo que no era suficiente, qué eh, situación, por ejemplo, que en alguna exposición te hayas eh, trabado y hayas sentido que se burlaran de ti, que en tu casa te dijeran que no vale no a tu voz, que en la adolescencia te traumaste por esos cambios de tono, ¿qué pasó? O incluso que tienes una voz muy bonita porque conozco gente que canta muy precioso y no habla porque les da vergüenza cantar bonito y es como de... A veces decimos, "Es que es perfecto porque hace esto y esto", pero también tiene esa inseguridad ese llamar la atención o ese querer estar un poco más aislado. Hablando del autosabotaje, es una, como le dice auto, siempre es algo mío, algo dentro de mí. Soy yo contra mí misma. Es mi mi yo este, digamos, preocupón, diciendo, "No hagas eso, te puedes caer, te puedes golpear, puedes perder, puedes esto." pero pasando ese miedo a de decir, sabes que yo me arriesgo a que si le digo a esta persona que me deje en paz, me deje de hablar o me insultes, yo me voy a hacer cargo de eso, empezamos a, a ver el autosabotaje como, ah, ok, entonces hazlo, y te quitas un peso de encima, ejercicios de estar aquí ahora es fundamental, o sea, es algo que dio realmente, si no te gusta meditar que lo puedo entender porque también es por ahí el autosabotaje con un poquito de miedo a entender algunas situaciones tuyas es totalmente respetable pero si sí te invito a que un momento te quedes viendo una pared enfrente aquí y ahora te quedes este, escuchando tu corazón, tu respiración algo que te conecte aquí y ahora y empieza a hacer eso un poquito más diario dice nuestro queridísimo Brian, pasitos de bebé Para que ese autosabotaje, en vez de ser tu enemigo o que sea un, un ente para ti todo oscuro, sea realmente un apoyo para que puedas cumplir tus sueños e incluso conectarte con tu realidad y tus propios, o sea, lo que tú eres. Y para ti el éxito es vivir en una playa, que así sea. Y no estarte comparando con otros ni estar diciendo, ay, es que vivir en una playa es muy tonto o así. O sea, no... Cada quien tiene sus metas y también una razón para que así sea. Exacto, si se los pudiéramos poner como pasos, el primer paso sería cuestionar tus miedos. Cuestiona tus miedos. Para ver de dónde vienen, si son por una una vivencia propia o una vivencia eh, heredada, que te decía tu abuelita, que te decía tu mamá, que te decía no sé quién, ...y tú te lo tomaste como cierto... ...aunque no lo probaras... ...exacto... ...el segundo paso sería... ...revisa... ...la relación que tienes contigo mismo... ...y ahí van dos conceptos... ...que igual ya están muy repetidos... ...autoestima, autoimagen... ...autoconcepto... ...revisa cómo está tu relación contigo mismo... ...el tercer paso que yo les diría... ...sería... ...conócete a ti mismo... Tus dones, tus talentos, tus capacidades, tus habilidades, los estudios que tengas, los cursos que has tomado, los diplomados. Todos los aprendizajes que tú tengas, es importante integrarlos a la vida. Una cosa es estudiar todo un bagaje de conocimiento y otra cosa diferente es integrarlo a la vida. Todo lo que tú tengas estudiado, intégralo a tu vida, son herramientas que te van a servir para... Para que tú puedas estar en este mundo capitalista, en este mundo que se mueve con base a la economía, en este mundo material, para que tú empieces a trabajar en todas las áreas. Son recursos y herramientas que están a tu disposición, que tú elegiste en un momento adquirirlos y que ahora es momento de llevarlos a la acción. El cuarto punto, yo te diría toma acción. Toma acción personal con base a lo que tú quieres una vez que ya revisaste tus dones, tus talentos pregúntate a ti mismo qué quiero y qué deseo de la vida hacia dónde voy en todas las áreas que el ser humano tiene de forma integral en área pareja, qué quiero en área de economía, qué deseo en el área de salud, hacia dónde voy en el área de viajes y esparcimiento y la parte lúdica, qué quiero en el tema finanzas, qué deseo en el tema proyectos, qué quiero empezarte a preguntar Y llevar a la acción, concretar, realmente concretar tus proyectos. No todos se concretan, pero los que sí se te lleguen a concretar, disfrutar el proceso y disfrutar los resultados. Y el último punto sería premiarte a ti por el esfuerzo y motivarte para volver a continuar en ese ciclo de creación, de hacer, obtener el resultado, volver a crear. Muy importante el reconocimiento, el reconocimiento de que hoy lo intentaste, de que hoy fracasaste, de que hoy te quedaste en standby no supiste si ganaste o no, el reconocimiento de saber que estás en camino, el reconocimiento de las pausas, todo esto es importante porque también tenemos una idea muy rara de que solamente el éxito así de, ay es que ya lograste la carrera. Oye, pero para terminar una carrera o ir a la escuela es día 1, día 2, día 3, el día que te fue bien padre, el día que reprobaste, el día que casi te expulsan, el día que hiciste. Todos esos pasos son tan importantes como el momento de la graduación, de aventar el, el sombrero, de tener este título, de poder haber adquirido esta herramienta. Muy importante, todo, todo, todo el proceso te va a ayudar a sabotearte de una mejor manera. Ah, ¿que creían que todo era bonito? No. ¿Por qué? Porque ahora que eh, esta, esta sensación de miedo y de cuidarte se dio cuenta que sí podías dar el paso A el paso B y el paso C, ahora te va a preguntar por el D. O sea, ok, si sí, ya vi que sí puedes llegar a este lugar seguro o segura y que sí puedes entender la información. ¿Y ahora qué vas a hacer con ella? O sea, ahí empezamos a entender por qué la vida es un proceso de crecimiento constante. No podemos hablar de que si ya pasaste eh, tal cosa, súper bien, ya no pasa nada, el autosabotaje se fue. No. El autosabotaje es un compañero que se va contigo. Yo te diría que es el una de, de las energías, podemos decirlo así, o una parte de la vida que siempre te va a acompañar. Y es tu obligación entender que te habla desde el amor. Aunque es un amor muy torcido de que, ay no, qué miedo, una ansiedad o algo así. Es un amor que quiere mantenerte conectado a la vida, bajo su propia visión. Aquí es importante entender que si tú estás tratando de hacer un proyecto y de repente me quedé dormido, se me fue este la señal del celular, se me cayó, lo que sea, respira profundo y... Y entiende por qué en ese momento lo mejor que te pudo pasar fue que te sucediera eso, que te quedaste dormido, quizás tenías insomnio. Ver todo el, el contexto. Algo muy interesante que, que les podría invitar a, a meditar es simplemente ir a Instagram y ven una foto. Una foto, se tardan un segundo en verla. Quizás no en ver todo el detalle, pero esa persona... Estuvo 24 horas en un día para sacar esa foto. Seguramente no es la primera foto, es lo que vamos, el proceso, el proceso de poder ponerse en ese lugar, de ver la, las imágenes, los colores, la ropa que se va a poner, la pose, que el fotógrafo estuviera ahí, las técnicas, todo eso es importante. Por eso eh, normalmente nos frustramos porque vemos una foto tan perfecta, de un cuerpo tan perfecto, de una vida tan perfecta, pero no estamos viendo todo lo que hubo atrás para que ese momento llegara, importante respétense en todo, en el miedo en el amor, en las cosas más bonitas, en las cosas más oscuras hoy elegimos precisamente el autosabotaje, porque es un tema que resuena mucho en cierre de año y en cierre de cualquier etapa, por ejemplo ah, yo tenía que ir al gimnasio y correr tanto, levantar tanto peso y no lo logré Ay, bueno, entonces ya lo voy a dejar, pero ¿por qué? Ahí la pregunta es muy importante, ¿por qué lo vas a dejar? Dame una muy buena, o date una muy buena razón, no nada más porque, ay, qué vergüenza, no lo logré, mis compañeros sí podían, los demás sí pudieron, porque mi mamá sí podía, porque mi papá me dijo, porque mi jefe, no. ¿Tú qué te estás diciendo a ti mismo? Y si esa vocecita media castrosa te insiste, insiste, insiste, insiste, Yo te recomendaría que no escuches lo que te dice, sino escucha la voz. ¿Esa voz de quién es? ¿Es tuya? ¿Es de un familiar? ¿Es de algún jefe? ¿Es de algún amigo? ¿De quién se quedó esa voz? Y muy importante para todos los demás, eh, aparte de esta reflexión, cuiden sus palabras, quizás ustedes diciéndole, ay no, no puedes, tú lo dijiste de broma y la persona se la tomó en serio y de ahí va a agarrar eh, el autosabotaje como de ahí se alimenta y lo va a repetir. Porque su ternito te dijo que no puedes, no lo vas a hacer. O sea, es muy importante esta responsabilidad afectiva, podemos decirlo. Esta responsabilidad de la palabra. La palabra limita y también da vida. Entonces, es una buena reflexión. Encuentren esa voz. ¿Quién les está diciendo eso? ¿Qué les está diciendo? ¿Y por qué les está diciendo eso? Y por último, ¿qué quieren hacer con eso? O sea... Está bien, mi mamá me dijo que yo nunca iba a poder subir a un cerro porque me tropiezo. Pues qué padre, déjame lo intento a ver si es cierto. Oh, ah, sí es <risa> cierto, mejor no. ¿Qué tal si sí si me ruedo? Tienen opciones, o sea, lo que ustedes quieran hacer, mientras no le hagan daño a algún tercero o a ustedes mismos, inténtenlo, todo con amor, con respeto. El amor también tiene que ver con su autocuidado. O sea, si ustedes saben que no saben nadar y se van a aventar al mar... No es el sabotaje es el límite de la vida. Aquí es muy importante entender eso también, porque a veces decimos, ay, es que soy bien miedoso, pero nunca has hecho nada, por miedo. No, es que el miedoso reconoce el miedo y lo cala, a ver si es cierto. O sea, no es nada más el, no lo puedo hacer porque tengo esto, siento esto o aquello, sino realmente concrétenlo, para que les dé o mucho miedo o o vean que no era tanto y el otro sabotaje pueda seguirlos ayudando a crecer exactamente y ahí mencionaste un punto importante que yo lo resumiría en sé fiel a ti mismo a cuántas personas les estás haciendo caso, qué ideas te estás comprando, qué cosas estás haciendo que no van contigo que no van con tus principios, que no van con tus valores, que no van con tus sueños de qué forma estás perdiendo tu tiempo por qué no has tomado acción Cuestionarte por qué te traicionas a ti mismo en cada paso que das y en cada movimiento que haces. La persona que se es fiel a sí mismo incluso va contra la corriente, incluso va contra lo que dicen otras personas, contra normas sociales, contra normas familiares y ahí viene un punto importante que es romper paradigmas. Para tu poder liberarte del autosabotaje requieres romper paradigmas familiares, sociales, de amistad, de pareja, romper creencias limitantes y empezar a accionar tu vida de otra forma. Si sigues haciendo lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Y otro factor es que no todos estamos dispuestos a pagar el precio de lo que queremos, el precio de los resultados que deseamos. Todo mundo quiere el éxito, todos los seres humanos deseamos el éxito y queremos llegar a ese punto de más alto de crecimiento porque el ser humano está hecho para crecer incluso aunque pareciera que algunas personas no lo están haciendo realmente en el fondo sí tenemos un anhelo por crecer L -l socialmente nos impulsamos a crecer sin embargo no estamos dispuestos a pagar el precio del crecimiento o el precio del éxito y no estamos conscientes de qué precios vamos a pagar en este proceso, analizar todo eso también nos puede llevar a, a una reflexión interna para empezar a, a ser leales a nosotros y a decir esto quiero, esto lo voy a lograr y eh, no voy a escuchar allá afuera el ruido que, que exista a menos que sean opiniones constructivas y lo demás solamente lo voy a tomar como impulso, muchas veces ir en contra de tu propio clan familiar de tu propia pareja, de tus propios amigos, de tu, de tu pro propio contexto social y eso es fuerte porque no cualquiera se atreve o tiene la valentía para hacer eh, eh, o para romper estos ciclos Y muchas veces te dicen que el éxito es caro, pero yo te diría que el fracaso es más caro. Y van a decir, ¿eso qué, qué puede estar? No, es que si lo vemos desde el punto de ingeniería hay un costo de la no calidad. La calidad volvemos a ver que son una, unas características que dan a un producto, algún servicio o una experiencia y en base a eso lo catalogamos como bueno o malo. Entonces, podemos pasar de, de estar hablando de cosas como muy, digamos, profundas, digamos que sean más bien hasta incluso medias cabrosas para los que no nos gusta mucho meditar, pero lo podemos pasar a algo tan real como, ¿te gusta o no te gusta? Y se acabó. ¿Por qué? Porque quizás mi sueño es ser um, artista, pero mi... Eh, mi realidad es que estoy sobreviviendo y mis lealtades son a que tengo que generar ingresos para sostener a mi familia, mi familia eh, política, mi familia de sangre y aquí podemos ver una situación complicada. Todo lo que tú quieres hacer tiene un costo, costo de dinero, costo de tiempo, costo de capacitaciones e incluso hasta costos emocionales. Es importante que tú Realmente, yo sé que somos muy repetitivos en esto, yo lo sé, pero séte fiel, conócete, realmente es una persona maravillosa, hasta en tu oscuridad eres, eres una persona increíble, entonces date la oportunidad de tener tu propia voz y decir, ¿sabes qué? Yo quiero um, bailar, yo quiero tener un evento, yo quiero tener un programa de radio, yo quiero ser este influencer y voy a hacerlo de esta manera, quizás podemos compararlo mucho ahorita con contenidos eh, diferentes de por ejemplo personas que utilizan ropa diferente maquillaje diferente que no van conforme a las tendencias también lo podemos ver en contenido incluso filosófico que ya está más al alcance de todos en obras de teatro todo todo lo que lo que nos rodea nos nutre nos guste o no nos guste nos nutre nos hace entender que más que nuestra realidad hay más cosas que Y esta esta herramienta de entender que hay más es algo muy importante para pelear contra el una crisis de autosabotaje. Cuando ya notaste que estás una y otra vez, una y otra vez, que si no que si no fue Juanchita, fue Menganita y entonces sabes que mejor me voy a hacer una limpia porque seguramente es algo externo y no tiene nada que ver con mi mundo interno. No, amigo, empezamos por ti mismo para que sea lo que sea que pase afuera no te debilite sino al contrario te fortalezca ahí es muy importante perspectiva sí quizás a mí no me guste no sé una obra que empiece con la letra Z ok pero hay más letras porque te enfocaste en la Z específicamente la Z que tiene para ti para que te, te resuene tanto Todo lo que nosotros les comentamos va muy enfocado a la autorreflexión, a la meditación y al preguntarte si lo que estás haciendo es por ti o por fidelidad a alguien más, como lo manejamos en Constelaciones Familiares. Y cuestionarte de qué forma puedo romper esta fidelidad, de qué forma puedo cambiar esta creencia, que serían preguntas poderosas y cómo puedo facilitarme el proceso. Facilitarte el camino. Hay un camino a tus sueños, hay un camino a tus metas, a tus logros, a tus proyectos. Y este camino no es necesario que sea con sacrificio, no es necesario que sea con dolor, no es necesario que sea complicándote más la existencia. Tú puedes facilitarte ese proceso. ¿De qué forma me voy a facilitar el proceso? Y otro punto importante es saber pedir ayuda durante este proceso. Si tú no puedes con lo que tengas ahorita... Pide ayuda y quizás otra persona, un especialista, un terapeuta, te pueda abrir una perspectiva diferente para que tú puedas ver una solución a esos temas que traes. Ahora pasamos a otro punto. ¿Qué pasa cuando ya tienes el, el éxito? Que digamos el éxito fue tu carrera, fue tu estudio, fue tu casa, fue tu negocio, fue tu proyecto, tu pareja, a lo que tú le llames el éxito. Cuando ya lo tienes y no te sabe, cuando ya lo tienes y no te llena, cuando ya lo tienes y no lo disfrutas O cuando crees que ya eso fue lo único que puedes lograr y no te abres a lo nuevo que pueda llegar, a lo diferente o a seguir creciendo ¿Qué pasa en ese punto de la vida? Podemos empezar a hablar de una depresión, el hecho de que ya no puedas conectar con un punto eh, diferente de la vida Por ejemplo, el hecho de que tengas pareja, no significa que la tienes y la metes en una caja Vas a vivir etapas con esa persona, eh, duelos, pérdidas familiares, eh, llegada de hijos, mascotas, depende ahora sí que lo que estén buscando, incluso eh, crisis económicas, emocionales, hasta crisis que tengas tú o que tenga tu pareja, ¿cómo las están lidiando? Muy importante, el éxito no es la foto y ya. si sí, ya tienes una pareja, si sí, ya tienes la carrera y ahora ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Un momento importante para que lo puedas meditar y digas, ok, ya, ¿para qué conseguiste eso? O sea, al final de cuentas, todos los éxitos es para algo. Y sí, ya sé, suena medio interesado, pero yo quería tener pareja para ver películas, poniendo una cosa así, ¿no? Ok, entonces, ve películas, ¿qué tipo de películas? ¿Qué te interesa? ¿En qué horario? Eh... Y diferentes preguntas, o sea, sigue conectando con esa sensación de, de logro, de éxito, con esa sensación de, poder, de poderlo concretar y permite que eh, te conectes a la vida. Es que es muy importante esto que les digo, conectarse a la vida, porque la vida son muchas cosas mezcladas. No puedes estar siempre en, digamos que en neutralidad, ni en tristeza, ni en alegría, ni en enojo, es una mezcla constante de todo que tiene sus ritmos y también de repente si son picos muy fuertes podemos hablar de eh, un apoyo quizás psiquiátrico, quizás de alguna sustancia que puede estar provocando algún algún problema en el cerebro y que es importante que lo revisen, más que te digan, ah, es que es, estás X, y o Z, es importante que por ti, por tu propio amor, por tu propia fidelidad, tu propia vida, puedas estar bien para que puedas conectar. Y empezar a hacer las cosas desde la pasión. Claro. sin el, las ideas de sacrificio ¿no? en cualquier cosa que hagan en su vida es que ahí les va porque el sacrificio pega tanto porque funciona mucho para el papel de víctima que no, no la habíamos sacado a, ya casi nos vamos y todavía no habíamos sacado nuestra maravillosa, <risa> dichosa estrella del show, la víctima la víctima es esa etapa de tu vida que gana más, con menos esfuerzo, porque Ganas atención, ganas, ay, tienes razón, no no tienes por qué pelear porque como eres víctima, ¿cómo alguien te atacaría? Aquí es muy importante que cuando salga su víctima de telenovela, le pongan el reflector y vámonos al que sigue. O sea, no se queden ahí porque la víctima te engaña, la, la víctima te hace creer realmente que no te mereces esa pareja, que no sabes nada de tu carrera, que no tienes el cuerpo que quieres, que esa ropa se te ve fea. Todo, todo, porque la víctima necesita que tú justifiques su victimez Volvemos al drama, el drama siempre vende, si ustedes se, se ponen a ver en noticias, eh, noticias amarillistas, pueden ver este series, ¿cuál es el momento donde más la gente lo ve? En el momento del drama, en el momento donde ya se enteró que sucedió y que esto y que le hicieron, ¿por qué?, Porque es una manera de aprender también, o sea, ustedes creen que la víctima nomás está ahí, no, también pueden aprender de ella, aprender a brillar, aunque brilla desde un punto medio oscuro, pero aprender a, a tomar acción, a tomar palabra, a expresar lo que se siente, sea bueno o no, o tenga sentido o no, es una chispa de expresión, el significado. ...el estar en víctima, pero no puedes estar siempre... ...bueno, sí puedes, pero no te lo recomiendo... ...no es tan divertido a la, a la larga... ...y te vas a autosabotear tú misma... ...o sea, la víctima es una parte de la vida... ...que se cicla bien fácil... ...o sea, eres víctima de los exter exter externos... ...y eres víctima de ti mismo... ...y eres víctima de alguien imaginario... ...que no sabemos si exista o no... Pero, o sea, la víctima se lo toma en serio, no es como que vaya a decir, ah, yo creo que no, la víctima tiene su papel bien justificado y es muy amiga del autosabotaje. Entonces, yo les diría que también vean esa, ¿qué podemos decir? Esa relación que tienen esos dos personajes de nuestra vida para que puedan realmente realizarlo. Y el sacrificio también es, yo diría que es la hermana de la víctima, Y nos han inculcado culturalmente que eso es lo ideal, incluso en las películas, qué padre que se sacrifica y hace un, una pérdida enorme de recursos solamente porque se vea bien padre en el cine. No funciona así. En la vida real no funciona así y de hecho lo, lo catalogaríamos más como villano. Y podemos hablar infinitamente de, de los diferentes roles de la vida, pero en este caso específicamente el autosabotaje, la víctima. Y el estarte desconectando de la vida, ya sea por depresiones, por drogas, por estar en una rutina, por no tener muy claro tus propias capacidades, por sensación de, de no ser merecedor, ya sea porque te lo hayan dicho o no. Es que aquí es muy importante de dónde viene esa sensación de que no se puede, esa voz, quién es. Yo les recomiendo que cuando ustedes sientan que algo no no es, o así, eh, un ejercicio que yo suelo hacer es saquen esa voz que les dice que no se puede y escúchenla, es femenina, es masculina, ¿quién es? O sea, yo les preguntaré ¿quién quién me está diciendo eso? Porque no soy yo. Y de de verdad, de verdad empieza a tomar forma en ese momento y hace un recuerdo y hace una sensación, un olor que les va a recordar claramente ¿Quién les dijo eso? ¿O por qué ustedes creen eso? Y ahora sí pueden decir, agradecer el cuidado que esa persona quiso dar, aunque lo haya hecho de una manera horrible, y entender que tú lo puedes hacer de otra manera. El respetar que te hayan dicho que no, te abre muchas puertas. En constelaciones familiares nos manejamos por orden y amor. Si te dijo tu papá que no se puede, se respeta la opinión, Pero también se pide permiso para hacerlo de una manera diferente. Y ese permiso te lo vas dando tú por el hecho de estar aquí. Claro que puede haber situaciones muy específicas donde el linaje no quiera que lo hagas, pero volvemos al punto, ¿por qué no quieres que lo haga? No es nada más por eh, odio personal, bueno a veces puede ser, pero normalmente no es así sino que hubo una situación, alguna pérdida, algún dolor, algo que hizo que ese miedo se arraigara en el linaje, incluso ver tus propias fidelidades al linaje, de repente te estás alejando, te estás acercando, te estás dedicando a lo mismo, ¿qué está pasando? Muy importante para cualquier tipo de terapia, para cualquier tipo de decisión, para cualquier cosa que pase en tu vida, el protagonista eres tú, así es que ¿qué está pasando? ¿qué está sintiendo el protagonista en este momento con este reto? E incluso, ¿qué estás sintiendo tú mientras nosotros te estamos hablando? Ya sea que nos estés viendo en vivo, que nos estés escuchando por la radio, ¿qué sientes? ¿Sientes que te estoy regañando? ¿Sientes que no tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Sientes que tiene todo el sentido del mundo? ¿O ni me hiciste caso por estar haciendo otra cosa? Muy importante, hasta lo que no escuchamos tiene un mensaje para nosotros. Y una recomendación sería apruébate, reconócete y recuerda que la aprobación y el reconocimiento nunca vienen de afuera, es un recurso interno. Si tú te lo das a ti mismo y te estás alimentando continuamente con pensamientos positivos, con, con emociones positivas, dándote palabras de amor a ti mismo, fortaleciendo la relación que tienes contigo mismo... No vas a hacer las cosas por sacrificio, no vas a hacer las cosas por miedo, no vas a hacer las cosas buscando el reconocimiento, buscando la aprobación o tratando de llenar un vacío que está en tu interior. Vas a hacer las cosas por pasión, por motivación y si allá afuera encuentras reconocimiento, ¡qué padre! Y si allá afuera encuentras eh, rechazo, miedo, eh, situaciones negativas, también ¡qué padre! ¿Por qué? Porque tu motor es interno, no es externo y la fuerza está en ti. Eso es importante. Conecta con tu pasión, tu misión de vida, podemos hablar aquí. E incluso si sientes que la has perdido, piensa en una etapa donde tú te sentías muy feliz y ve qué estabas haciendo. Vuelvo al punto, tanto Didier eh, menciona lo de la pasión, yo te menciono conecta con la vida. Porque incluso cuando lograste o no lograste eso, algo sentías, algo pasaba, algo aprendías. Entonces conecta con la vida para que el autosabotaje no sea más que una herramienta para la vida, para que la pasión te ayude a moverte y que lo hagas, creo que es como como una dinámica muy interesante. Entre el miedo de hacerlo y las ganas de hacer lo que es la pasión, ahí está la prudencia y ahí está el concretar las cosas. Entonces, un extremo, el otro, punto medio y pueden generar algo muy bonito, algo que las puede llenar. Bastante y muy importante, al momento en el que tú logres algo, toda la humanidad lo logró contigo, así de hermoso es estar conectado, así de hermoso saber que no estás solo y que todos estamos de cierta manera celebrando tu éxito de manera colectiva, de manera quizás inconsciente y los que tienen el gusto de estar contigo, pues ahí lo están viviendo ahora sí que en vivo y en directo, ¿no? Así es que no te preocupes si no, no encuentras eh, inmediatamente esta conexión, es intentarlo poco a poco y los pasitos de bebé son sumamente valorados para toda la humanidad y para cada uno de nosotros. Porque como lo mencionamos también en otros eh, aquelarres, el hecho de que tú lo hagas inspira a otra persona, aunque no te lo diga, quizás la manera en la que tú lidias con el autosabotaje le va a ayudar a las personas que están en tu entorno. E incluso quizás este programa te ayudó a, a buscar esta solución, si no te lo solucionó, si no te sirvió tal cual los pasos 1, 2 y 3, quizás te sembró esa duda que te va a ayudar a buscar la manera, tu propia manera, tu propio ritmo para tu propia vida. Y recuerda que tú eres el protagonista de tu propia historia Y en el momento que te hagas consciente vas a empezar a escribir tus días, tus meses, tus semanas, tus años De la forma que realmente tú deseas Serte fiel a ti mismo, creer en ti mismo, no traicionarte Y eh, recuerda que estamos aquí de paso, que te vas a morir Esta es una fuerte realidad y perdón si te llegó como balde de agua fría Pero en algún Con punto, en algún punto la vida se termina para ti y en el momento, fíjate, la pregunta sería en el momento que tú ya estés para partir y cuando llegue ese momento de reflexionar acerca de tu vida, ¿qué te estarías diciendo a ti? ¿Qué diálogo tendrías contigo mismo? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no me atreví a hacerlo? ¿Por qué no lo logré? ¿Por qué no estudié esta carrera? ¿Por qué no puse este negocio? Ya no va a haber tiempo para lamentaciones. Atrévete a hacerlo en, en el momento presente y a tomar acción. Y si ahorita tienes un proyecto, tienes un deseo de estudiar, tienes ganas de irte a otro estado, tienes ganas de empezar una relación, lo que sea que tú tengas, tengas el anhelo y la pasión por hacerlo atrévete a realizarlo y a lo que este año 2023 realmente tú lo puedas lograr y lo puedas manifestar porque tienes esa capacidad para hacerlo que te dejes de inventar historias que te dejes de inventar cuentos hacer historias imaginarias de hacerte la víctima y que tomes la responsabilidad de tu vida eh, los recursos económicos es la mayor mentira que nos inventamos para no lograr lo que queremos entonces Esa es la primera que sale en terapia y que la mayoría de las personas dicen, no tengo dinero, no lo puedo lograr. Busca recursos, busca posibilidades, ábrete a recibir ayuda y sobre todo cree en la capacidad que tienes para lograr las cosas. Recuerda, estamos de paso, así que el tiempo corre, qué vas a lograr, qué vas a manifestar. Y vámonos corriendo, no sé qué, <risa> caminando sí, para no darnos un golpe. <risa> sí, de hecho ya estamos por por cerrar el aquelarre. Muy importante lo que comenta Didier, somos protagonistas. Nosotros podemos elegir hacer cosas desde el ego o desde el servicio a la humanidad. El servicio no está casado con el sacrificio, por favor, vamos a trabajar en eso. No necesitamos sacrificar nada. Necesitamos amar y entender que la vida va más allá de tus propios conceptos, todos morales, económicos. Yo te diría que el tema económico no es limitante, pero sí te puede apoyar a que una cosa fluya más rápido que la otra. Pero también a veces el hecho de empezar a buscar cómo generar ese ingreso era el motor que necesitabas, entonces... Todo lo que pasa en tu vida es una herramienta, todo es un aprendizaje, todo es algo para que disfrutas la vida, para sazonarla un poquito y que tú puedas empezar a crecer. Si tú no percibes esto, si para ti la vida está ahorita muy complicada, busca ayuda, manda mensajitos al terapeuta que estás viendo, mándanos por aquí, por Instagram, por Facebook, ya sabes nuestras redes sociales, así es que ahí nos encuentras, busca redes de apoyo para que tú puedas salir adelante adelante. Realmente puedes lograr ese sueño que tú consideras imposible, solamente hay que empezar a trabajar con el autosabotaje, con el miedo, con la autoestima y con todo aquello que te podría decir en mil aquelarres, ¿ok? Espero que... Tengas una muy buena noche nosotros ya nos vamos a retirar. Logra todos tus sueños, por favor, cuéntanos. Nos encanta cuando nos mandan mensajito de ya lo logré, si es cierto lo que me dijiste o no es cierto, me mentiste. Queremos saber todas sus opiniones y recuerden que próximamente tenemos el, a que la re, responda en vivo y en directo para que nos platiquen ahí y nosotros les damos nuestra respuesta de tres puntos de vista diferentes.